Con Hernán Brienza, Nora a n c h a r t y Santiago Varela. Segunda jornada de Argentina tiene historia en la Feria del Libro. Estamos justo enfrente del pabellón José Alfredo Martínez Díos, abuelo, el fundador de la Sociedad Rural. El hombre que hizo la vaquita para que Julio Argentino Roca y haga la campaña del desierto allí en el sur se cargue unos cuantos indios y se repartan las tierras entre unos pocos, pocos. Entre unos pocos generales, unos pocos coroneles, unos poquitos terratenientes y muchos soldados a los que le fueron después comprando las partes、eh, a medida que no le pagaban el sueldo a los soldados. Los soldados se sentían un poquito ahogados, se sentían un poquito con hambre y fueron comprándoles de a poquito. Las, las tierras a cada uno de esos soldados y se quedaron con miles de hectáreas. Osvaldo b a y e r dice dos millones y medio, pero yo la verdad es que creo que no es tanto. No es para tanto. Son unas 300.000, 400.000 hectáreas las que se quedó la familia Martínez Díos. Yo no voy a hacer esa diatriba que hacía todos los años, todos los días el año pasado, el amigo Eduardo a n g u i t a cuando veníamos acá a las 18, porque. Olvidar también es tener memoria, como dice el Martín Fierro. Y hoy vamos a hablar、diatriba? un poquito del Martín Fierro. ¿Cuál e pero... s la diatriba? No, la diatriba era recordar José Alfredo Martínez. Y、oh, ojo, que estamos a c u í Ay,、acá. lo que a c a b a s de hacer. Lo de yo no, no lo voy a hacer los, todas las noches, pero hoy me di el, el lujito de hacerlo. ¿Cómo le va, Nora? ¿Cómo n h a r c le va, Santiago <risa> muy Varela? Bien, muy d i v e r t i d a Bien, muy bien. Bien, Nora. Bien. Sí, fantástico. Vos sabés que nosotros siempre hacemos chistes con este tema, ¿no? De, de todo lo nacional y popular y lo la c a m p o n que venimos a hacer nosotros. Y en Teníamos ahí, ahora yo por suerte le doy la espalda en este minuto, la, la, pero lo teníamos siempre ahí puestito. Bueno, nada, divertido. Para los oyentes que están acá, les digo: pasan chicas lindas por la calle, pasa gente comiendo panchos, gente saludando, sacando fotos, hay gente trabajando, gente que todavía gente que levanta los dedos en B corta, hay de todo. ¿eh? Todavía, todavía no está full la feria. Suponemos que el lunes que viene. Ya, ya. O el martes, quizás, ya va a estar la feria como la conocemos, que es todos a los codazos, todos te empujan, todos te pisan, todos te maltratan, pero la pasamos bárbaro a pesar de、la、eso. Hoy acabo、bien. de ver a la momia firmando autógrafo. s Ay, me encantó. Eso es para rescatar. ¿eh? Me encantó. No todos los días, Brienza, no todos los días, usted va a ver a la momia firmando un autógrafo. Realmente. Adriana Zanca está por ahí. Aquí estamos. Buenas noches, Hernán, Nora, buenas Santiago. Noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Bien, bien. bárbaro. Esto、bueno. lo estuvimos ensayando, ¿no? Porque hoy nos vimos、sí. en la radio y te dije <ríe> y cómo teníamos、eso. que hacer para no pisarnos. Exactamente. Usted me decía buenas noches y yo le decía lo mismo. Algo así era, ¿no? Exacto. Póngale Ponga, que algún oyente quiere、sí. eh, insultarnos o decirnos algo. O、Ajá. alguno se equivoca y les dice que lo que estamos haciendo salió bien, ese tipo de cosas. ¿A qué número puede comunicarse? Nos llaman al 4998700. a Nuestra línea nacional que es el 0810-2220870. También saben que nos pueden escribir a ArgentinaTieneHistoria, arroba Radio Nacional.gov.ar, que también nos encuentran en Facebook como ArgentinaTieneHistoria. Y pueden entrar al blog, allí escuchan y bajan los programas anteriores: argentinaTieneHistoria.blogspot.com. Qué vocecita que tiene Adriana Zanca, ¿eh, muchachos? Sí, ¿eh? Gracias. Hasta, luego, hasta, alguna, luego, cualquier hasta cosa, luego. Cualquier novedad me chiflás, como v o p e r o ó n p u e d o decirle algo? Sí, no dale, dale. es que nadie le contestó, sino que casi se ahoga por decir que sí, Santiago Varela, que tenés una voz bárbara. Dice un... gracias.、Sí. Gracias, ¿me traen un autógrafo de la momia?、Pues. Dale, yo te lo llevo.、Dale. Gracias. Sí, porque yo no se lo voy a pedir. Argentina, argentina tiene, tiene historia. historia. Hoy te, te v a m o s a contar la historia del libro de la literatura argentina. Eh, ¿Cuál es ese libro? Vos sabés que todos los pueblos y casi todas las intelectualidades eligen un libro. Lo, si vos tenés que decir qué libro r e c o n o c e s la cultura griega, obviamente decís la Ilíada de la, la Odisea. ¿no? Y si decís qué cultura ref, qué libro refleja la cultura italiana renacentista, es obvio la divina comedia de Dante Alighieri. Y si decís la España del siglo XVI, es España. Que nací a y se moría, esa España imperial, esa España caballeresca, esa España que tenía mucho de, de picaresca y al mismo tiempo mucho de hidalguía. Tenés que decir esa gran operación cultural que se mandó Miguel de Unamuno con el Quijote, con el Quijote de don Miguel Cervantes Saavedra, que dijo: el alma de España es como ese Quijote. ¿no? Y los argentinos tenemos un libro fetiche, tenemos una especie de golem. Ustedes saben que el golem es un muñeco de barro que crearon. Eh, lo, el pueblo judío allí en la hermosa Praga para defenderlos. Era un hombre de barro que, si vos le insuflabas el nombre prohibido de Dios, le dabas vida para que defienda ese pueblo. ¿no? Un golem es un símbolo, es un símbolo que representa y al mismo tiempo que defiende. Es un golem que te representa, te identifica, pero al mismo tiempo te permite a vos sentirte defendido por esa identidad, defendido por esa identificación. Los argentinos tenemos un golem, siempre me gusta decir que el Martín Fierro de José Hernández es ese golem, y es un poco la historia de ese gaucho malo, ese gaucho matrero que tenía todo, tenía mujer, tenía casa, tenía hijos, tenía perro, tenía caballo, tenía toldería, y de buenas a primeras el jefe de paz, el policía, el milico de la cuadra, se calentó con la mujer de Martín Fierro y le hizo perder absolutamente todo ese gaucho que andaba por ahí. ¿no? Y el Martín Fierro fue escrito en 1872, no es casual, ¿no? se escribe el Martín Fierro, o José Hernández empieza a escribir ese Martín Fierro en la época en la cual el federalismo ya pierde todo su poder automáticamente, donde pierde incluso el autonomismo. De el amigo Adolfo Alcina pierde todo poder. Y José Hernández escribe la historia de ese gaucho, de ese gaucho que es despojado de sus bienes, que es despojado de su felicidad, que se tiene que ir a la frontera, ¿eh? va a hacer una alianza, una alianza extraña con el indio, con el pobre, con lo, con el, lo marginal de la sociedad, y desde allí ¿eh? lanza esas, esas,、eh, esos versos que todos conocemos, los versos los hermanos sean unidos,、eh, ese tipo de. De, de trabajo que uno, uno siempre lo resuena porque se lo escuchaste a tus viejos, se lo escuchaste a tus abuelos, los repetiste vos, los aprendiste en el secundario.、Eh, no, es, es inútil que yo te, diga,、eh, te repita aquellos versos del Martín Fierro porque vos ya los conocés. Pero vos sabés que el Martín Fierro tiene también una historia política y tiene una historia literaria porque toda la literatura argentina de alguna manera está atravesada por ese gaucho malo. Que se va a la frontera, que se va a la marginalidad, a pelear con el indio contra el blanco, contra el huinca, contra el milico que le saca todo. n o Ahora,、eh, José Pablo Feynman en Filosofía y Nación tiene, dice algo: ¿no? Dice,、mm, no son lo mismo la ida del Martín Fierro que la vuelta del Martín Fierro. La vuelta está, es un gaucho más domesticado y en realidad el que hace ahí de inmoral, de amoral, el hombre que está en los márgenes de la moralidad es el viejo Vizcacha, que es. ¿Te acordás? Aquel que dice que te tenés que hacer amigo del juez, que tenés que tener un palenque donde rascarte. Ese tipo que te da los consejos fuleros para que vos puedas sobrevivir en un mundo en el cual saliste perdiendo, n o te tocaron las peores cartas. El viejo Vizcacha es una forma de resistencia, es, es el que resiste y traiciona, n o el que negocia y al mismo tiempo tiene algo de, de picaresca, de esa picaresca española que tanto le gustaba a los barrocos allí en el siglo XVI. Martín Fierro ya no es eso. Martín Fierro ya vuelve de, esa, de la frontera, ya muere su amigo, el sargento Cruz, que vamos a volver sobre el sargento Cruz porque es un personaje interesante. Martín Fierro es un hombre que ya está buscando la civilización, ¿no? está buscando el ferrocarril, está buscando ser aceptado. José Hernández en, en, la, en la vuelta e l Martín Fierro dice, el gaucho tiene que tener casa, hogar, escuela, educación, ¿no? y lo que está diciendo es que hay que hacer un proyecto que lo incluya al gaucho. Y en realidad lo que está pensando José Hernández es en el roquismo, es el roquismo de la generación del 80, que viene a transformar al Martín Fierro, al gaucho malo, en un gaucho en el peón de estancia, ¿no? en el ciudadano que por lo menos tiene que votar, tiene que estar acompañado, tiene que tener trabajo. Claro, José Hernández es senador del roquismo, va a ser senador del roquismo, por lo tanto también el propio autor del libro pasa de ser un marginado de la literatura a convertirse. Digo, marginado, él era un hombre del periodismo de Paraná, era un hombre que ya era、eh, fuerte en la Confederación Argentina cuando la Confederación Argentina no tenía la, su capital en Buenos Aires. Era un hombre del urquismo, si se quiere, José Hernández, pero todavía estaba en los márgenes de la intelectualidad argentina. En 1879, no. José Hernández es senador, es un hombre del roquismo y dice: bueno, ahora hay que incorporar al gaucho a esta sociedad argentina que se está formando. Y allí comienza a, a escribirse. Esa historia del Martín Fierro, que tiene un capítulo importantísimo en 1913, tres años después de la, del centenario, en unas、mm, conferencias que da Leopoldo Lugones en el Teatro Odeón, con、eh, el propio、eh, Roca presente, el amigo Leopoldo Lugones habla del Martín Fierro en el p a y a d o r y lo que dice es: Señores, el Martín Fierro es nuestro héroe máximo nacional. ¿Eh? Dice: se,、eh, Imagínense ustedes el, el teatro lleno. El presidente de la Nación, de aquel momento, en 1913, Lugones, parado, hablándole al presidente de la Nación del símbolo máximo de la historia argentina, de la historia de la literatura argentina. dice, señores, nuestro símbolo máximo es el Martín Fierro. Todos lo escuchan atentamente y empieza a hablar. Pero el Martín Fierro dice: no es un gaucho que desciende de la españolidad, de lo hispano. ¿Eh? No tiene casi relación con esa, con esa España que había muerto, que, de la cual nos habíamos liberado y que ya había perdido sus últimas colonias en 1898 con la independencia de Cuba. ¿No? Es la, es, esa España él, Lugones, no la quiere. Dice, en realidad, en realidad Martín Fierro es heredero de la épica griega. ¿Por qué? Porque el gaucho es un hombre épico. Por lo tanto, su herencia es Grecia, es laureco latino, no es lo hispano. Y después de, de, de Lugones, que mar, marca el terreno ahí, todos los demás empezaron a discutir sobre Lugones y el Martín Fierro. Todos empezaron a discutir sobre el Martín Fierro. Lo hizo Borges cuando habló del Sargento Cruz y dijo: La larga noche de la literatura argentina es el día que Sargento Cruz se pone del lado del gaucho Martín Fierro. ¿Y qué, qué, qué pasó esa noche? Esa noche, ¿te acordás? Que la milicada lo sigue al Martín Fierro, está a la noche oscura, Martín Fierro pelea con los milicos, está a punto de perder y se escucha un grito fenomenal, que es el del sargento Cruz. Un milico, un tipo que dice, yo en vez de volver a mi casa a comer calentito, voy a defender a este tipo. Y dice, el sargento Cruz no, merece, no, no permite que se mate así un valiente. Y se pone al lado del Martín Fierro. Borges dice que día, ese es el día en que la civilización entendió que la barbarie tenía que ser defendida. Es maravilloso ese, ese texto de、eh, Jorge Luis Borges, que es la biografía de Tadeo y s o r o Cruz. Y después vienen el último pliegue sobre Martín Fierro, que es、eh, Leopoldo Marechal, en 1955, escribe Simbolismo en Martín Fierro y dice: Ese sargento Cruz es Perón. ¿Ah? El sargento Cruz es el milico que se da vuelta, el milico que empieza a defender al pueblo. Y esas construcciones que se hacen a través del Martín Fierro es lo que hace. Que ese libro pequeñito de la gauchesca pase a ser el libro más importante de la literatura argentina. Yo quería hablarle s justamente de l Martín Fierro, quería hablarle s de José Hernández, porque me parece que este es el lugar ideal para hablar de eso. Para hablar de la construcción que los argentinos hicimos de nuestros símbolos y de nuestras identificaciones. Para que veas lo importante que es la reconstrucción del gaucho como símbolo, pensá en el Mundial 78, en ese gauchito tontito que eligieron los, la dictadura militar para defender. Para identificar a la Argentina en 1978. Hasta allí caló el mito del gaucho de Martín Fierro. Queríamos hablar del Martín Fierro porque habíamos hablado de la sociedad rural en este, en este momento hace un ratito. Y el Martín Fierro es justamente lo contrario: es ese símbolo que pelea contra la patronal, es ese símbolo que pelea. Contra dos Argentinas diferentes,、eh, que se articularon gracias a la famosa operación cultural que hizo Leopoldo Lugones. Alguna v e s vamos a volver a retomar al Martín Fierro, y nos gusta esa, esa famosa frase del Martín Fierro que dice:、eh, saber recordar, olvidar lo malo también es tener memoria. Nosotros por un ratito vamos a olvidar lo malo para, para, para poder disfrutar de este programa Argentina tiene Historia. Argentina tiene historia. Recordala por la radio pública. Si solamente escribo, pienso que cada verso es un amigo más en la batalla. Y me gusta escribir sobre los tiempos. 私の心の声は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あた La fe me ha cambiado pero son los mismos sueños para empuñar la pluma y narrarle este mundo todo mi sentimiento. Escríbome el recuerdo, busco historias, creo mundos y sueños para guardar en la memoria. Escríbome el recuerdo, busco historias, creo mundos y sueños para guardar en la memoria. Escríbome el recuerdo, busco historias, creo mundos y sueños para guardar en tu memoria. hice con tinta de tus lágrimas. t e n e s un tema del día, es la historia del negocio editorial argentino.、Ah, tengo, y tenemos un invitado de lujo para mi corazón, que es Jorge Sigal.、Eh, Jorge Sigal es el editor responsable, director de Capital Intelectual, que para mí es una de las editoriales más interesantes del momento porque、eh, tienen una decisión. Una apuesta, si se quiere, alternativa en términos no solamente comerciales, sino incluso ideológicos.、Eh, no, no, no estoy queriendo encasillarla, pero sí me parece que tiene、eh, una, una mirada diferente de lo que publica respecto de lo que publican las demás este, editoriales que son quizás las más comerciales.、Eh, vos me vas a corregir, Jorge, si, si me equivoco.、Eh, Jorge Cigales, periodista de, Hola, de hace、Ana. muchísimos años. ¿Cómo Fue... te va? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Para mí, lo más importante, voy a ser sincero, es que、sí. fue mi jefe en tres puntos, fue mi jefe jefe y amigo a lo largo de la vida. Ahora él, ahora él, él me pidió que por favor no diga、ah, que soy su amigo. Quedado que no contaron. No contaron. Él, él no quiere, él、Con、renuncia, el, él quiere renuncia de mi amistad. Él se cuida. La famosa, él se se de, la famosa anécdota de Antonio Carrizo, ya te acordás. n o、ah. El p a n i le d i c e a Antonio Carrizo: usted, usted fue mi maestro, Antonio Carrizo, y le digo, no. No lo digan, pues muy alto. ¿no? Ve a mi hijo, no lo diga. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Gracias, la... h e r n á n Gracias, Santiago. La gracias, primera pregunta、Laura. que te quiero hacer tiene que ver justamente con esto que veníamos planteando. ¿no? Eh, hay... Es un buen momento para las editoriales que、eh, no van por exactamente por el, por el palo comercial, por el palo de las ediciones transnacionales. Por el palo de las editoriales que van a lo que se vende? Yo creo que siempre que, que, que hay un mercado donde hay líderes que ocupan todo, hay oportunidades para quien、eh, quiere filtrarse por otro lado. Siempre hay oportunidades. Nosotros tratamos de aprovecharlas, para lo cual les diría que hay un elemento básico que es. Este, no, en principio, no querer parecerse a las otras. Claro. Esa es el, la, primera, la primera cuestión es de, para sacar el documento: es、eh, yo no voy a ir a hacer lo mismo que hacen las otras. Eso me parece fundamental. Y la definición、eh, que vos dabas, Hernán, lo que vos decías, creo que es así. Hay componentes de mercado, en el sentido de que nosotros. Tenemos del mercado, hay componentes ideológicos, sí, efectivamente, nosotros queremos publicar cosas que por ahí otros no publican.、Eh, hay componentes de lo que para nosotros es la inteligencia, entonces tratamos de ser lo más inteligente que podemos, pero también desde, con una conciencia absolutamente、eh, de que lo, que lo que nosotros queremos también es vender muchos libros. Me despertó、queremos、una, una sonrisa de ternura, ese de queremos ser lo más inteligente que podemos, eso me gustó. Me gustó.、Eh, yo quería hacer un poquito de historia、sí. y ver cuáles son aquellas editoriales que fueron referenciales para vos,、sí. aquellas que fueron como imprescindibles. A mí me sale así como de primera manísimo, obviamente, el centro editor,、sí. los pequeños libritos del centro editor. Pero, ¿cuáles fueron para ustedes en este marco de que además ustedes venían de un negocio、eh, editorial y además la editorial sirvió para revistas también? Sí. ¿no? Nosotros tenemos, eh, nosotros tenemos un origen claramente periodístico. Exacto. Nacimos desde el periodismo. Eso nos fue empujando hacia la edición de libros, en principio, como productos, lo que se llama productos adicionales del periodismo. ¿no? Es decir, los, los, los primeros libros nuestros, ¿cómo salían? Salían acompañando a, en, al, al mensuario Le Monde Diplomatique, y que sigue siendo editado por nuestra editorial. Y venían acompañando a la revista Tres Puntos y luego a la revista Tequiste. Tequiste, qué linda Entonces, revista. Entonces, de eso,、eh, digamos, podemos decir que de esa, de esa vocación por hacer libros, por hacerlos en aquel momento masivos y a través de un canal que para nosotros sigue siendo un canal muy... que respetamos mucho, que queremos mucho, que es el canal de Kiosko. No porque vaya en detrimento de la librería, después, si quieren, les explico por qué finalmente tomamos una decisión que incluye.、Eh, las librerías. Incluye fundamentalmente las librerías.、Claro. Eh, sin embargo, nuestra primera inclinación hacia el kiosco tiene que ver con la pretensión de masividad y la pretensión de popularidad. Nosotros hacíamos muchos productos populares para kiosco, libros populares para kiosco. ¿Qué quiere decir esto? ¿Aberretar los libros? No. no. Quiere decir que sean productos de una línea relativamente e c o n ó m i c o bien hechos, bien editados y que, otra vez, apelando a la inteligencia, es decir, no vendiendo berretadas. Pero no por detrimento de la barra de t o d s i n o porque no es nuestra especialidad. ¿no? Y que、no、tiene anclaje en otras experiencias, ¿no? Y es que, te, te reitero, volví, ¿cuáles son? Y yendo hacia lo que vos decís, obviamente, cuando empezamos a desarrollar el proyecto, se nos vino el centro editor encima. Se nos vino con su historia, con su empuje, con lo que significó para la cultura argentina aquella irrupción masiva del libro en ese canal. Y ahí d i c e la asociación en ese canal que nadie exploraba con libros,、claro. que es un poco mal visto para el libro. Ahora, digamos, podemos decir que está más conciliada la cosa, pero、sí. en un momento era como berreta ir al kiosco. i n c l u s i v e yo recuerdo los primeros kiosk-bad, que yo recuerdo a lo mejor hay、sí. otros anteriores. Fueron de UDEVA. UDEVA、sí. eh, inventó uso, esos kioscos inventó en, la kiosco Spivacop, ¿no? sí. en la época de s p i v a c o p En la época Spivacop, de Espivacop, como director、Polis、de UDEVA, que genera esos kioscos propios que todavía a nosotros nos quedan como. Yo me los、sí. acuerdo perfectamente. Sí, sí, sí, sí. perfectamente. Sí. Aquellos kioscos con el, con el logo de UDEVA.、Sí. Eh, kioscos de libros.、Sí. Solo libros. Kioscos de l i b r o era un kiosco de libros. Sí, kiosco esposa... de libros. Bueno, sí, volviendo sí. con tu frase del inteligente,、eh, yo recuerdo ese chiste en la facultad. De que el que separaban e el kiosco de Eudeva eran los kioscos para inteligentes, claro, y los otros iban a los de Patrusitos. Claro. claro. Qué,、no. bueno, qué bueno darle a la inteligencia también esa pretensión de Absoluta, masividad, ¿no? y ponerla en un kiosco. Sí, sí,、Ajá. eso me parece que es, todo, es toda una definición. Me parece. Poner un libro donde va la gente y no. Que la gente tenga que ir al libro,、claro. sino el libro va donde pasa la Creo gente. Creo igual que ha habido cambios muy grandes este, de, aquel, de aquellos proyectos de Spivakop, tanto en el Centro Editor de América Latina como el proyecto e u d e、eh, b a Ha habido cambios muy grandes, ¿no? Y las librerías, que ahora voy a hablar bien, muy bien de las librerías, las librerías también empiezan a eh, exigir. Eh, por un lado, me parece que tiene que ver con un lector que por ahí busca. Más exigencia desde todo punto de vista, desde el punto de vista no s o l o de contenido, sino también del objeto. El libro es un objeto y es un objeto precioso. Bello. Y debe ser bello. Entonces, y hay me... mucho fetichismo también con el libro. Muchísimo. Por lo tanto,、Muchísimo. el libro tiene que ser un objeto bello. Nosotros、sí eh, nos preocupamos mucho por eso, hemos aprendido mucho en estos años.、Eh, la, el ir a la librería nos exigió mucho, nos, nos, nos, nosotros nos autoexigimos mucho para que esto. Para que el, en el medio de ese. Ustedes, bueno, saben perfectamente lo que es una librería. Es un, hay una cantidad, hay una, hay una pelea por el espacio en una librería. Que el que está de este lado, del mostrador, como nos toca a nosotros, sabe lo difícil que es llevar adelante esa batalla para. ¿Cómo, cómo destacarse en medio de tanta.? ¿Cómo estar de s t o n d a d Claro, porque el primer góndola. Sí, sí, claro, es es que es así, Para, para que, que uno más o menos se dé cuenta, digamos. Las librerías、eh, en vidriera tienen un precio, digamos. que Hay ahí una, una, un contacto una fuerte, una disputa por cómo se ponen los, los libros en la, en la vidriera, cómo se, en qué mesa se ponen, en qué orden e s van, si van a los estantes o si van a las mesas,、sí. eh, cuáles son las mesas de saldo que van primero、sí. o no.、Digamos? Todo eso está、eh, negociado con las grandes editoriales. ¿no? Sí. Y, y la verdad que es,、eh, Ese, es parte, que, es parte Hernán, del complejo、sí. de vender libros. ¿no? Sí. Y también, una editorial chica tiene que pelearla. También debo decir, con, con, para, para hacer, de, tratar de ser justos, que la prepotencia del número, de la cantidad, juega un papel muy grande.、Uh -huh. Por eso hay una sobreabundancia. Esto, si nosotros reuniéramos acá a todos los editores. De la Argentina, los principales editores de la Argentina, incluidos l o s grandes, dirían: ¿para qué salen tantos libros? Claro. ¿Por qué salen tantos libros? Es una cosa que nadie este, puede explicar del todo, salvo por una cuestión, que es muchos libros para ocupar mucho espacio, muchos libros para tener los primeros lugares en la vidriera y en la, en la góndola. e s t a es una explicación, parece una tontería y es una cosa difícil. Yo a u n a vez le pregunté a un, a un librero muy. muy Capacitado, un tipo muy talentoso. ¿Por qué? Si todos sabemos que s a l en demasiados títulos, seguimos así. ¿Y más que una tontería, eso no atenta contra la calidad? Es que... ¿Cómo, ¿Cómo se elige? ¿Se、sí. eligen, digo, tantos títulos de primera, algunos de segunda y otros que vienen para. No, digo, no, la creo, no era. Digo, descartemos cualquier. Eh, cualquier eh, eh, bastante Inteligencia, ¿no? Digo, me parece, pero lo primero es que hay que bajar un poquito la, la, pretensión. la pretensión, es decir,、no、ser tan pensar que hay todo un laboratorio eh, eh, eh, elaborando、mm. este, qué libro, cómo sería el libro. Hay mucho que tiene que ver con,、eh, con bueno, primero, el, el intento marketinero de vender. Eso trae aparejado pruebas,、eh, se, se hace mucho prueba y horror. Eh, no, hay tanta, no hay libros de primera, libros de segunda. Hay libros en los que las librerías,、eh, perdón, los editoriales ponen más expectativas porque son libros que cuestan mucho、claro. conseguir y tener. Se, se pagan muchos derechos. Eso hace que ese libro este, tenga que tener una exigencia que por ahí otros libros no tienen. ¿no? En 2008 publicaron 112 títulos ustedes, ni más、sí. ni menos. ¿no? Eso es. ¿Mucho, poco,、eh, demasiado? ¿Cómo es para el, el volumen de una editorial pequeña? ¿112 a ver, títulos? Bueno, es para una editorial mediana como la nuestra. Yo diría que están, mediana. O sea, las editoriales medianas ya.、Eh, es mucho. Es, es mucho. mucho. Para cualquiera es mucho. Pero las editoriales grandes, más o menos, vos tenés que calcular que editan entre 30 y 50 libros cada、claro, mes. Claro, a mí me p a r e c í a mucho, pero、mes. quería estar segura. Por mes. Por mes.、Sí. Estamos hablando、Hola. con Jorge Sigal, que es periodista. Sí. De antigua data, viejo periodista. <risa> <Qué mal eso. risa>、eh, y además es el director、uh, de Capital Intelectual.、Eh, vamos a una tanda, ¿les parece? Argentina tiene historia. r e c o r d a l a Por la Radio Pública. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Seguimos aquí en Radio Nacional, en Argentina Tiene Historia, en la Feria del Libro, en la quichicenta programación de la Feria del Libro. Uno nunca sabe cuál es el número correcto, pero lo acabamos de inventar.、Eso. Estamos con Jorge s i g a l que es periodista y director de Capital Intelectual,、eh, una de las editoriales que a mí más me gusta. Caso, además, tuve el gusto de escribir un par, un par de libros sí,、claro. para Capital Intelectual, unos diez más o menos. <risa> Yo le quiero preguntar a Jorge, porque estuvimos hablando recién de las editoriales y cómo, cómo de alguna manera fueron, fueron cambiando.、Eh, le quiero hablar ahora de las librerías, sobre todo de, de si han cambiado las librerías, porque antes había librerías de libreros. Uno conocía a los libreros.、Eh, en cambio, ahora uno cree que el que lo atiende más que un librero es un vendedor de libros. Que es algo parecido, pero no es lo mismo.、Uh -huh. ¿Cuál es la.? Es más, a ver si, si es cierto o no, que hay editoriales que invitan a los vendedores y hacen charlas, en fin,、eh, los preparan, por decirlo de alguna manera,、sí. un poco. Partamos de una base, el, el, la primera, ¿no? Digamos, empiezo por el final de tu pregunta, de tu explicación. El, el librero es. El, el vendedor,、eh, el, el, el, el personaje principal de la cadena de venta del libro.、Si、es de, es que el, del librero dependemos todos que un libro llegue o no llegue a la gente. Es un personaje、sí. fundamental. fundamental. fundamental.、Eh, si lo pudiera comparar con algo, diría: ¿qué hacen las editoriales、eh, con los libreros? Algo parecido a lo que hacen los laboratorios. Eh, con los médicos. Este, Tienen visitadores. ¿sí? Tienen visitadores. Claro. Vos tenés visitadores porque el visitador te garantiza que el tipo que prescribe tu libro、eh, lo prescriba. Parece un poquito. ¿Cómo? El tipo、no、que, que va a prescribir tu libro,、sí. e atenderlo, te permite. Garantizar que te lo prescriba, que prescriba tu libro, que、Ajá. elija tu libro, porque hay 27.000 títulos en un año.、Claro. Entonces, ¿cómo haces? Para seducir al、Bien. vendedor que lo recomiende.、Claro. Eso puede tener distintas herramientas. Voy a hablar de las más normales y lícitas. La principal es. Eh, la principal es estar al lado del librero, es ayudarlo.、Eh, las editoriales grandes, efectivamente, y nosotros también lo hemos hecho,、eh, con nuestro propio criterio, reúne a veces a los libreros para explicarle su catálogo.、Eh, hasta ahí te diría que lo puede hacer,、eh, digamos, lo puede hacer quien tiene condiciones para hacerlo. Las editoriales chiquititas, las muy chiquititas, las que se mueven con más precariedad, les dificultan mucho. Ustedes saben que hay muchísimas librerías, son、eh, miles los negocios que venden libros. Están las librerías y están los negocios que venden libros. El legendario librero que vos añorás, este, Santiago,、eh, y sí, es una especie u n e extinción. Esto yo lo he escuchado quejarse no solamente a los lectores o a algunos lectores, sino que también a los propios. A los propios libreros y a los, y a los propios editores. ¿Por qué, ¿Por qué pasa o r qué p esto? Bueno, pasa por, como pasa con casi todos los oficios: se van degradando. Cuando se van masificando y se van concentrando, como pasa con la, también con la cadena del libro, se van concentrando. Lo que antes eran librerías atendidas por su dueño, ahora son cadenas. Son cadenas. Las cadenas、eh, popularizan por un lado y por el otro lado también van dejerarquizando. La labor del librero. El librero deja de ser ese prescriptor personal, ese tipo que te dice: Mira, te c o m í i e e esto, que leyó el libro.、Claro. Y pasa a ser un,、eh, un personaje、eh, más, un, un laburante, un laburante que a veces no tiene tiempo, que a veces no tiene formación, que generalmente gana poco. Que a, eh, no、que a veces no tiene ganas. Y después está la cuestión súper, ¿no? El supermercado, los libros son en el supermercado.、Sí. Hay una cosa que yo detesto de la nueva forma de, de presentarte、sí. los libros y es el folio ese que los envuelve.、Sí. A mí me parece horrible tener que comprar un libro sin poder. <risa> Abrirlo. Jugar con la. Con la claro, sí, sí, abrir, gearlo, gearlo. mirarlo, abrirlo en cualquier lugar y que haya tres palabras que me enamoraron y ya no me importa qué es lo que me están vendiendo, sino. q u e l Yo voy me enamoré. a decir algo, no sé si es políticamente muy correcto, pero a mí me parece que está bueno que el, el libro se venda en todos lados, ¿no? No, no que se venda así, pero digo,、bueno. cerradito así, no, ¿no? No, bueno, eso ya va en、a、cuestión mí de. Me, me, me rebotaron un libro una vez en una editorial amiga, que yo、sí. había publicado varios libros. Porque era un libro con dibujos, y me dijeron: Mira, esto lo leen en la librería, lo leen parado, no lo llevan. Claro, lo leen ahí claro, y lo dejan ahí.、Claro. <risa> claro. ah, o Entonces sea,、sí, era un libro、claro. poco vendible,、sí. muy leíble, pero poco vendible.、Sí. Si, si me permiten, voy a contar un poquito más de quién es Jorge, algunos detalles más para, para que lo tengamos todavía más este, enganchadito en su biografía.、Eh, es sanjuanino. Sí. Es San Juanino, proviene de una familia comunista. Viajaste a los 17 años a Moscú para estudiar el marxismo-leninismo en un instituto dependiente del Comité Central de la Unión de Juventudes Comunistas de la Unión Soviética. Te t n g o com... que hacer una pregunta acá j o El c o m i es el siguiente: ¿Es verdad que los cordobeses hablan ruso con tonada cordobesa? <risa> <risa> sí, claro, claro. Claro que sí. Claro que sí. Eh, ya con, recién entraste con 30 años más o menos al, al periodismo después de que renunciaste de,、sí. del comité ejecutivo. Yo quiero contar q u e estuvo en La Razón, en el periodista de Buenos Aires. Fue director del mensuario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, secretario de redacción de gente, editor de página 12, editor de perfil, y bueno, en tres puntos que ya dijimos en TXT y todos los demás. Esta enorme y larguísima trayectoria, entre otras cosas, ha dado que también escribís libros. Bueno, escribir libros es un poco exagerado. Escribí un libro. Bueno, pero ese libro que e s c r i b i s t e d despertó una roncha impresionante, que es El Día que Maté a mi padre, Confesiones de un ex comunista.、Eh, es. Muy, realmente, digo, entre mis amigos que profesan la fe, la fe comunista, yo creo que es una fe, este, despertó una roncha muy grande. Contanos por qué lo escribiste. Bueno, es...、Eh, es, ustedes、eh, se imaginarán que con, esa, con ese currículum que acabas de leer, Nora, <risa> este, mi vida fue,、eh, tuvo mucho que ver con, con esa religión que vos, digamos, que vos definís como religión y que yo también defino como religión. Me han dicho que mi libro es una novela religiosa, en realidad. Y creo que algo de eso hay. Es decir,、eh, es una especie de obsesión. Yo no, no, no, no sabría explicar mucho por qué a mí, este, que milité en el Partido Comunista, se me dio por,、eh, por ser una especie de, de predicador. Digo, porque hay gente que se incorpora a las ideologías de otra manera. Pero a mí se me dio por incorporarme como predicador. Yo me hice predicador. Me hice fanático, me hice creyente. Idealicé a mi padre, que era la figura por la cual yo me había incorporado al partido, a la Juventud Comunista a los 14 años. A, a, la, a los 14, a los 14 yo me incorporo a ser militante comunista con una, con una, bueno, una trágica coincidencia. Que a los seis meses que yo me afilio a la Juventud Comunista, después de decirle a mi padre, papá, ya lo hice. Y esperar la, la, que mi papá, me, me acuerdo, pero lo tengo muy grabado, aunque les parezca, este, son esas cosas, uno se acuerda pocas cosas de la infancia, pero de esta yo me acuerdo perfectamente. Cuando íbamos en el coche y yo le digo, papá, me afilié a la Fede. Para mí era como decirle, a, ya, ya está, y, ya está. llegué a donde tenía que llegar. Tengo los largos. Claro, pero yo me, eso pasa. En el mes de junio de 1967 y en el mes de enero de 1968, el 6 de enero, justo en el día que se cumplen 50 años de la fundación del Partido Comunista Argentino, mi padre se muere de una manera、no. bastante, bastante absurda. Porque era un buen nadador, era un buen, era un buen deportista, y se muere ahogado salvando a mi, a mi hermano, a mi hermano menor, que en ese momento tenía cinco años. Se cae al agua mi hermano y mi padre se tira a salvarlo. Entonces, mi papá, yo siempre digo: el problema es que yo soy hijo de Dios, entonces, no, no de cualquier padre, era un comunista que además muere de una manera heroica, entonces cerraba todo. Cerraba absolutamente todo el círculo. ¿Se entiende hasta acá lo que quiero Se decir? Se entiende terriblemente. Entonces, yo me afilio o no me afilio a un partido.、Eh, me consagro a esa, a esa religión.、Eh, bueno, esto es un poco psicoanalítico, no nos quiero aburrir con estas cosas, pero la verdad es así: es que yo me siento、eh, muy, muy, este, muy así, muy, muy, muy idealista, muy romántico. Eh, yo nunca supe, a mis amigos se ríen, pero yo a los 30 años me fui del Partido Comunista a los 30, así que tampoco me fui hecho un niño,、no. me fui hecho un, ya un, un grandote pavo. Y sin embargo, si ustedes me preguntan si yo estaba al tanto, pensaba que había internas en el Partido Comunista, que había gente mala que quería desplazar a otros, que había, que había existido Stalin como demonio. Yo no lo tenía. En mi cabeza, en mi cabeza funciona de otra manera. Jorge, es impresionante, me llevas a una asociación de imágenes muy fuertes de Goodbye Lenin, por ejemplo. Claro. Me llevas fuertísimamente、sí. a ese clima de Goodbye、ah. Lenin. ¿Y, ¿Y qué te pasó cuando cayó el muro? Bueno,、eh, ya hacía un tiempo que yo me había.、Eh, te voy a decir algo, en el, en el libro yo algo creo que explico. Lo bueno que tuvo la caída del muro para mí es que confirmaba que yo había hecho bien en irme, en romper. Porque... Antes de que se cayera arriba t u y o Claro, porque me fui en 1984 y entonces la caída del muro era un poco confirmatoria de que aquello、eh, que me costó muchísimo abandonar. Fue muy costoso para mí abandonar en 1984, cuando recién comenzaba la democracia. Dejar ese, ese lugar de pertenencia tan fuerte, tan, tan, tan impresionante, tan hermético, fue muy difícil. En La caída del muro me sorprende, como lo sorprendió a todos, porque no estaba en los cálculos míos ni estaba en los cálculos de nadie, pero fue una gran, un gran alivio. Ah, bueno, este, esto no podía ser así, ¿no? Yo lo, lo que le quiero decir a los oyentes es que la pasión que puso Jorge para contar recién, hacer un resumen de su libro, está en el libro. El libro es un libro pasional. El libro es un libro que uno lo lee y no puede dejar de leerlo. Eh, eh, la palabra hermoso no, no es lo mejor para un libro intenso. No, y si me permite,、eh, Santiago, tampoco, tampoco yo pretendo, y yo sé que.、Eh, Ese libro tuvo mucho, muchos、eh, lectores y todavía me, me, me pasa que me interrumpen, me, me irrumpen tipos que yo no los tenía calculado ahora. Salió en, en el 2006.、Eh, y me, creo que es una descarga eléctrica ese libro. No, no, no, no tiene pretensión literaria. Por eso, cuando a veces dicen,、eh, me dicen periodista y escritor, yo lo desmiento porque yo no soy escritor. Escribí un libro, pero además no considero.、Eh, No lo considero alta literatura, considero que es un libro que se lee. Sí, debe tener algo, porque no s、no, pasional.、No, es intenso. Jorge, te saco de tu beta de escritor y te traigo así、no? de los pelos, de la, de la solapa a tu, a, tu, a, a tu experiencia como editor,、sí. digamos. ¿Cómo planeas vos las estrategias de capital intelectual para posicionarse en cuanto al material cultural, ideológico, político y literario que elige?、Mm. La editorial, digamos.、Eh, Hernán, yo creo que no hay un método científico para elegir qué libros uno publica. Yo creo que no existe. Existe mucho la intuición y, los, y los, las fronteras que uno se pone, que uno se traza. Yo hay determinadas cosas que sé que no hago, pero vuelvo a decir, no por descalificarlas. Yo sé que Betseller no fabrico. Fabrico libros de fondo, lo que nosotros llamamos libros de fondo, es decir, larga duración. Libros que por ahí. Eh, que, tienen, que están destinados, tienen que estar destinados a una venta menos espectacular, explosiva que lo que son los best sellers,、sí. pero que tienen que venderse de manera más prolongada y constante para sostenerse, para que el libro se sostenga. ¿Cómo hacemos? Y bueno, determinamos,、eh, esas, esa frontera está determinada por muchos hitos. Hay un hito ideológico. Nosotros nos dirigimos a un público, para definirlo de alguna manera, tiene que ver con nuestro origen.、Eh, digo, Le Monde, por ejemplo, le imprime un, un, una. Es uno de esos hitos, el tener dentro de. Le o s l Monde Diplomatique. Sesos, le Monde Diplomatique, perdón. Sí. sí, el mensuario Le Monde Diplomatique. Le imprime una de esas definiciones. Porque, porque aunque hoy、eh, es una mínima parte de nuestro catálogo, el Le Monde, tiene que ver con una matriz. De la editorial. Entonces, nosotros, nos, digamos, cuando buscamos autores, cuando buscamos títulos, tiene que ver con eso. Tenemos una colección que es clave para todos, que la dirige Pepe Nun, tiene que ver con una impronta que ustedes dirán desde la persona elegida para ser director de la colección hasta la pretensión, este, iba a decir, de e s p i v o c a Espivaconiana, espivaconiana, no sé cómo se dirá, de Spivacop, de, Spivakov, de、eh, llevar temas serios a la mayor cantidad de gente posible. Por lo tanto, tienen que ser escritos de una manera、eh, amena y de una manera.、Eh, tenemos mucho parentesco con el periodismo, porque los libros、eh, nuestros tienen mucho trabajo periodístico, mucho trabajo de edición periodística. Bueno, toda esta serie de, de pautas van definiendo. El, el tipo de、eh, catálogo que uno, quiere,、eh, que uno quiere elegir. Cuando yo te decía al comienzo, Hernán, que no hay un método científico, lo digo con mucha,、eh, con mucha alegría, porque método científico, vamos a bajarle lo de científico, no hay un método perfecto、eh, para seducir un lector, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque imagínense si uno pudiera agarrar una fórmula que dijera, bueno, libro vendedor, famoso de televisión más. Este, no sé, buen, buen papel más、eh, buen título. Gancho.、Sí. Ustedes vieron que alguna de esas cosas funciona y otras、sí. que no. Y otras que un de golpe un tipo que es recontra popular, recontra conocido en un medio, que es una cosa que muchos buscan, ¿no? sí, bueno, que sea conocido, que sea,、sí. que sea la. Vamos a traer a Messi. Y sin embargo se estrella. Ese libro, no, no, por alguna razón, no funciona. Y por el otro lado, como yo digo, como también suelo usar de ejemplo. Eh, de golpe, cuando ustedes miran la lista de b e s t s e l l e r ven que un libro impensado, a ver, un libro impensado por el mercado, viene por la banquina y se coloca en la lista de b e s t s e l l e r Y vos decís, ¿cómo? Y bueno, por suerte, la gente a veces este, tiene el buen tino de agarrar algo que está ahí medio perdido, porque a lo mejor no se le pudo dar toda la, toda la fuerza comercial. No todo es guita. No. no todo es poner、eh, propaganda en, la, en, la, en las lunetas de los colectivos. No、sí. todo. Yo no digo que no influya. No, influye, pero, no... pero a veces hasta al revés. digo, ¿no? hay, hay libros así como que se venden tan compulsivamente:、mm. digo, la televisión, la radio, lo, todo lo que tenés alrededor. no sé, En este momento me salen algunos pseudos libros de investigación que han girado por ahí que la gente no los ha comprado después. Y, la, al, no、y, y al revés, hay libros que uno, te vuelvo a decir, que uno diría, ¿cómo bueno, o hizo esta editorial chiquitita? Pequeños libros parecen, bueno, pero no. Pero esa, esos libros, por suerte, el lector los pone en un lugar que,、eh, bueno, a mí me parece que, que le dan mucha dignidad a nuestro trabajo. ¿no? Sí, y el catálogo de ustedes es muy amplio, va desde el fútbol hasta el Medio Oriente. Sí, sí. <risa> Realmente... sí porque también digo. Me, Nosotros hemos tratado de hacer una editorial,、eh, no es una editorial gourmet, digamos, n o por llamarlo de alguna manera, <risa> es una editorial que pretende tener calidad, pero tiene ese componente de,、eh, de, de, de una editorial que pretende ser más popular, con más llegada. De todos modos, todo tiene una razón de ser. A ver, nosotros publicamos los libros de Alejandro Fabri, ¿no es cierto? Eh, nacimiento de una pasión, ahora、sí. acaba de salir el nacimiento de una pasión continental. Yo de fútbol no voy a hablar, ¿no? Armand. Ya,、no, <ríe> ya sabes que no sé nada. Hasta que no sabes n a que soy un tampoco, ignorante. Pero hasta, julio, no, no. hasta yo que soy un ignorante. ¿Por qué? después, después. Hasta yo que soy un ignorante absoluto del fútbol,、eh, le encuentro a los libros de Fabri una virtud que combina el fútbol con la historia. Nos dicho,、sí. Una vez lo presentó el nene Pano y dijo. Este, Fabri es el piña del fútbol, ¿no?、Este、es el <risa> Felipe piña del fútbol. Este, porque hace esa cosa de historia del fútbol con vinculación con el origen popular del fútbol, historias que tienen que ver con la sociedad, con el barrio. Bueno, hacemos, este, hacemos,、eh, hacemos esta, esta mezcla absolutamente、eh, intencional, ¿no? Es decir, no, no, no es que se nos va cayendo, sino que es absolutamente intencional porque pretendemos abarcar. Este, tocar varias, varios instrumentos. ¿no? Tanto que a veces te jugás por autores bastante noveles, como Mariana Eva Pérez.、Sí. Ya vamos a decir mañana cuando presenta el libro.、Sí. Mariana Eva Pérez es、eh, hija de detenidos desaparecidos, este, recuperó a su hermano hace ya algunos años. Escribió un Diario de una princesa montonera, cien, 110% de verdad. Es, es un librazo hecho con el alma, con el corazón y con un sentido del humor ácido, como solo puede tener esta chiquita,、sí. hiper inteligente a la que además yo amo. Estoy haciendo este chivo porque además a Mariana la quiero horrores. Y representante de una generación. Que me parece a mí interesantísima porque, siguiendo la, la, la, retomando el vínculo con la historia, con, con la historia de sus padres, tiene la suficiente irreverencia como para poder tratarlo de una manera que creo rompe este, con todos los esquemas. ¿no? Vos y, sabés y que es imposible lo... que no haga referencia a que ella también está rompiendo. Con lo que vos rompiste cuando escribiste ese libro y ella rompe de una manera inteligente、uh -huh. desde, el, desde el amor y el respeto. Siempre fue así ella, ahora lo plasmó en un libro, este es fantástico. O sea que es una editorial un poquito zurdita. <risa> ¿Se viene el z u r d a j e Sigal? Qué viejo, a、sí. qué, qué viejo a suena eso.、Eh, sí, sí, es un poquito viejo eso.、Eh, Digo porque estuve espirando por ahí que hay fundador de la izquierda de argentina, fundador de la izquierda、sí, latinoamericana.、Sí. Bueno, eso ahí.、Eh, Esas fueron, esos fueron durante el periodo inicial de la masividad、uh -huh. de la editorial, con la intención. Creo que vos, es, yo lo reivindico mucho, esa, esas dos colecciones, n o donde vos, h e r n á n fue autor、sí. de varios. n o Sí, yo también, dice él, porque estuvo ahí.、Eh, no, es que fue una muy linda editorial. Un, y el método un, de trabajo, perdóname que,、sí, sí, no, que claro, les、claro, cuente, claro, porque claro, era. Era un modelo determinado de trabajo en el cual vos no, no tenías absoluta libertad de contar lo que quisieras. Tenías que seguir ese. ese un, rigor. Método, un rigor. Era como、Qué、un、bueno. molde, ¿no? Era un molde. ¿Un molde y, porque、sí. eran biografías.、Claro. O sea, había que contar en determinada cantidad de páginas a un personaje. Ahora, después de. Ese pues, es muy periodístico, ¿no? Te da un, rigor, sí, ese, sí. Da un rigor. Quiero decirles que ahora,、eh, decir, bueno, hicimos la biografía de. de s a t u h i c i m o s la biografía de Bueno, de Tosco, Moreno, hicimos la biografía、Abelardo、de Alfredo Ramos, Palacio, hicimos una mezcla con todos los torrentes,、eh, Abelardo Ramos. Parece, parece, una, parece una cosa, hoy diría que absolutamente normal, ya ni siquiera es muy novedoso, pero cuando lo sacamos, aquellos libritos de 200, 2004. 2004, 200 2005, páginas,、pues. eh, Fue una, un, un suceso, pero en serio que fue un suceso. Había gente que nos agradecía que lo habíamos hecho porque eran personajes、eh, no conocidos. Sendic, hicimos, hicimos cosas、eh, sí, no, perdón, curiosas que creo que hoy no sé si funcionaría. Eh, mirá hasta dónde digo.、Ah, yo hay creo、tanto. que sí, tenemos como una vigencia de, de estas cosas. Puede ser, pero yo, en aquel yo creo que el、sí. momento fue muy, muy novedoso. Y la verdad que estoy muy orgulloso de haberlo, de haberlo hecho, ¿no? de haber incorporado a esos personajes a la, a la literatura, que no, porque además era como retomar una cosa que se había perdido con los años. ¿no? En tu hábito de lector y c o porque ya nos va a dar el ok de segundos afuera. Este, pues、no, no, que, sigamos, sigamos, sigamos. Nos tenemos que ir. No, no, este, no. Decime, como lector, aquel libro que te enamora, ¿cuál es? Tengo un gusto muy variado, Nora. Tengo un gusto muy variado. Me gusta mucho, digo, en momentos me agarro con un autor, como me agarré en un tiempo con Sandor Mara y, y me lo devoro. Tuve épocas de mucha, de mucha poesía, cuando era, imagínate, cuando ¿Ses? era. Cuando era niño y con eso que les conté antes,、Class. tuve una etapa de mucha poesía. No tengo una. Tengo,、oh, por supuesto, un, consumo mucho ensayo por obligación.、Eh, no tengo una cosa. Una cosa ¿Puedes、escrita. leer varios libros al mismo tiempo? No.、Ah. No. No. Lamento. ¿Se imaginaba sino, leyendo de trabajo y leyendo de placer? No, los de la b una. r o ¿Los de poesía, Sigal? No. n o、no. bueno, no, <risa> Si no, no ya mismo、niña. me recitaba sal. No lo de haber publicado, pero. Sí, no, entonces, sí, escribir poesía, sí, todos, sea, todos escribimos todo. poesía. Pero, pero... ¿Vos pero... o escribiste poesía, Hernán? Sí, sí, sí, sí desgraciadamente sí. sí. sí, sí pero no, pero... Por suerte no publiqué. Por suerte. Por suerte no publiqué. No solo no publiqué, sino que rompí y quemé. Sí, sí. Bueno, hemos llegado a las 10 de la noche. Desgraciadamente yo me quedaría sí, un p o c más o í realmente fue un placer, ¿eh? Hablando, o ¿eh? Eh, queremos agradecer a la gente que nos operó. Diego Rodríguez acá y Ezequiel Sánchez allí en los estudios. Adriana Zanca, te mandamos un abrazo grande, Adriana. Muchas gracias igualmente. Buen fin de semana. Que tengas buen fin de semana. Seguí descansando. porque <risa> Le、agarraste por la boca, a l l í n a Acá estamos. Te agradecemos en la producción a Agustín Camisa, Isabel García y Marina Getino, que estuvo acá. Este, por, lo por lo menos nos trajo un vaso de agua en este, en este desierto de la comunicación en el cual estamos.、Eh, este programa lo hicimos con Noranchar, lo, lo hicimos con Santiago Varela. Eh, y, eh, yo hice algo, algo. Algo hice también. Mi nombre es h e r n a m b r i e n z a Nos estamos yendo. El tema del lunes en Argentina tiene historia. Es Daniel d i v i n s k y Eh, vamos a hablar de Radio Belgrano, es otro、sí. gran editor. No, porque, vamos a hablar de libros con、eh, él. Vamos a libros él. de con tratar de、eh, sacarlo del mundo editorial y hablar de, de su experiencia en Radio Belgrano. Ya vienen las noticias de Radio Nacional y después viene Carlitos Poliménico y Diego González con su programa Voces del Sur.、Eh, es imposible pensar la historia sin el papel, es imposible. Eh, pensar la historia sin los libros y tenemos editoriales, y que esas editoriales están allí para confirmarnos que Argentina tiene historia. Nos vamos, buen fin de semana, que la pasen l i n d o d e s barranquen si pueden, que el fin de semana está para eso. El lunes nos volvemos a encontrar aquí en Argentina tiene historia. Ajá. Y la semana que viene, n o r a Santiago, vamos a tener invitados importantes. Pero no se los vamos、Muy、a adelantar de los、no、oídos lo que somos. Muchos invitados importantes. Seguimos esperando que nos traigan los regalitos acá. ¿Te acordás que habías pedido una picadita? c h a u c h a u c h a u c h a u En todo el país, Nacional, la Radio Pública.